afirmó que han existido y siguen existiendo gobiernos que no han asumido la responsabilidad de enfrentar el delito y que incluso han entrado en franca complicidad con los delincuentes. Esa t es una realidad y ante lo mucho prefiero callar, muchos prefieren callar, hay quienes incluso señoran el sistema que se alimentaba de la corrupción de las autoridades con los delincuentes. Tras este largo y, tor y tortuoso camino en búsqueda de justicia, hemos llegado a la conclusión que acerca, que acerca la delincuencia organizada con diversas estructuras del Estado, particularmente de las instancias de las autoridades, car caracterizadas por un letargo increíble en la integración de las averiguaciones previas, como han señalado quien me han precedido en el uso de la palabra. Dichas omisiones apuntan hacia una impunidad deliberada, constanta, constantada con l a a u s e n c i a del resultado. Algunos en las investigaciones no sabemos dónde están ninguno de nuestros familiares, ni por qué pasó en ninguno de los casos. De casi 20 personas desaparecidas en Coahuila y Zacatecas, solo en dos casos, 200 por eso, Desaparecidas en Coahuila y Zacatecas, solo en dos casos las averiguaciones previas han sido consignadas ante un juez. Cada una de las personas que sostiene una fotografía en este salón sabe perfectamente a qué me refiero. Cuando digo que el Ministerio Público no investiga ni deja investigar, no busca, pero desalienta nuestra propia búsqueda. e s t r a v í a nuestros aportes. Incluso los propios expedientes estamos ante una situación de omisión generalizada, que en nuestra opinión es una emisión deliberada que debe ser investigada conforme a lo que establece el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, trans, transnacional, comúnmente conocida como Convención de Palermo. Es decir, palabras directas no nos atendieron durante meses, años, no han realizado búsqueda alguna, ni investigaciones con rigor crimológico, por lo que no puede satisfacerse el derecho a saber qué, por qué pasó, d e s e s t i m a r o nuestras n evidencias, d e s l i z a n d o amenazas disfrazadas de buen consejo y t r a s l a presión de colectivo. Finalmente se sentaron a atendernos, sin que esa diferencia haya sido significado, reconocer estas graves anomalías. Y tampoco nos han logrado avances en saber qué está pasando en el norte del país, d d n en está, e dónde se los llevan y por qué. Según nuestras experiencias conseguimos con el fiscal del Estado de Coahuila, consideramos que las desapariciones tienen patrón que indican su manufactura básicamente en dos sentidos, privación de la libertad de parte de grupos de la delincuencia organizada que operan en diversas regiones del país, que generalmente actúa con la convivencia de sectores de la estructura del del gobierno y por otra parte de t e n c i o n e s arbitrarias realizadas directamente por las fuerzas policiales. Está de grado la a s i g n a c i ó n de la función del Estado que los mencionados menciona, menciona grupos abiertamente de carácter paramilitar recorren carreteras, cruzan ciudades, localidades dejando una estela de muerte y desapariciones sin que autoridad alguna haga valer la constitución que juraron defender. Los familiares aquí presentes saben a, quién, a quiénes actúan así. Lo hacen no solo el amparo de la impunidad que, con, que compran de las autoridades en todos los niveles. Sabemos también que ya practican común el uso de uniformes, inaspías, falsos retenes o pasamontañas para dificultar el, al máximo cualquier inicio de los delates, aunque también hay casos de despreocupada maniobra s a plena luz del día y con los rostros cubiertos. En ningún momento hemos sentido que hay autoridades que nos protejan en medio de un despliegue policiaco militar de decenas de miles de efectivos. Ninguno de ellos acudió cuando privaron de la libertad a cada uno de nuestros familiares. Y p e o r aún, cada vez aumentan m á s l o s casos donde están involucradas autoridades policiales o militares. Nos sentimos... aún cada vez. aumentan donde... ...peor los casos más vez cada Nos sentimos protección de autoridades. En el momento de acudir a denunciar ni en la integración de nuestros expedientes son tantas las negativas, las evasivas y las d e j a c i o n e s que puede decir delante de las a v m i r a s presentes que existe al menos responsabilidad por omisión, también impune pero también configura el contordio, la complejidad y por ende la adquisición. de una parte de la estructura del Estado, como bien h e dicho el secretario de Gobernación, que se niega a brindarnos el servicio que juraron guardar, guardar con lealtad y patrocismo. En pocas palabras, señor secretario de Gobernación, su procuradora Patricia Borgarín, la delincuencia también está organizada al amparo del, servi del servicio público, por eso es impune su omisión estructural Por eso no sabemos nada, absolutamente nada acerca de nuestros desaparecidos. Por eso los amagos y las amenazas veladas tenemos evidencias para decirlo fuerte y claro. Hay autoridades coludidas y adquisientes en las desapariciones que martirizan a la nación y que la vergüenza ante la comunidad internacional preserva impotente la guerra civil, al francocidio. En opinión nuestra consideramos que esta es incontestable. Podemos afirmar que hay una complicidad generalizada de las autoridades en cada una de las desapariciones. ¿O por qué están aliadas en el crimen organizado? ¿Por q u e sabiéndolo como quién y dónde funcionan las casas de seguridad se limitan a ser combinados de piedras? ¿O por qué abiertamente participan a la detención de nuestros familiares? Nosotros tenemos una búsqueda de vida y eso es lo que hemos de saber Hechos a b e r a tanto o d s t a a autoridades estatales como federales, por, por eso nos negamos a que nos informen solo de f o s a s clandestinas. No obstante, hasta el momento, por la manera en que hemos oído los p l a n t e a m i e n t o s de la generalidad de los servidores públicos que nos han a t e n d i d o han sido insistentes en la entrega de, de muestras del ADN para el caso que se hallen más f o s a s Independientemente de que el tema de las cosas es uno de los episodios más escalofriantes y peor tratados por el Estado mexicano y, de, y del que haré mención más adelante, con e s a postura la autoridad ya está decidiendo la suerte de nuestros seres amados. Así nos lo sugieren en discursos desde la gente del Ministerio Público que nos atendió al principio, la Procuraduría Local e s hasta la Ciedo que nos ha referido que la PGR no tiene la capacidad para asumir todos nuestros casos. A pesar de que nuestra segunda demanda está, ante esta postura insistimos y exigimos una búsqueda inmediata estructurada y estructural para una búsqueda en vida. No aceptamos otra cosa que, que no sea una búsqueda en vida por parte del Estado mexicano y ustedes podrán muy bien entender por qué sabemos que tienen una institución legal para testigos protegidos. Demando en nombre de las familias aquí presentes, de quienes están afuera esperando noticias de nuestro encuentro y de quienes están pendientes del movimiento de paz, de justicia y dignidad, que se propaguen obtener información sobre el paradero de nuestras familias, b e n e a n t e un programa profundo pero cuidadoso con inteligencia criminológica. Los testigos protegidos que、si、quieren iniciar un retorno a la legalidad deben colaborar con las instituciones para brindar toda la información posible sobre las prácticas de sus organizaciones criminales en torno a la desaparición, incluyendo o empezando por la complicidad con las autoridades. Abonando en la misma vía como parte de los criterios de oportunidad en materia de integración de las indagatorias, pliegos de acusación Instrucción y presentación de conclusiones acusatorias, la Procuraduría General de la República debe valorar el marco legal que permite a las personas detenidas y vinculadas con la delincuencia organizada, esquemas de colaboración relacionadas a las nexas circunstancias de los delitos relacionados con la desaparición de personas. Como parte de un proceso de restauración del tejido social, quien de manera forzada, orillados por la falta de protección social y educativa, desempleo y abuso, Y abandono del gobierno han, del, han deliquido n como parte de una especie de, de ley de criminal. Es importante que el gobierno promueva una colaboración plena y abierta con las autoridades mediante información precisa y sustanciosa que permita dar con el paradero de personas desaparecidas o con información que permita conocer la forma que opera la delincuencia organizada en torno a la desaparición de personas. Esos testigos podrían ser tratados con una estrategia de. Pena a t e d u a n a mediante un programa integral que permita un proceso de reconciliación entre la ciudadanía v i c t i m i z a d a y el propio gobierno caracterizado por la falta d una política de inversión social que ha empobrecido a la mayoría de la población y por la falta de prevención del problema de la delincuencia organizada y características también por su empe empecinamiento de una acción que no es estrategia p o l i c i a c a militar contra la delincuencia organizada. Es importante aclarar que no nos estamos refiriendo al programa de testigos protegidos caracterizado por su alto costo, ineficiencia y la falta de resultado concreto en el tema de justicia para las, para las víctimas. Para ellos es urgente e ineludible que las instancias del gobierno mexicano, al menos las encargadas de la acción pública para la localización de las personas desaparecidas, estén libres de toda sospecha. No es posible allegarse de datos o de explicaciones alguna que permite establecer líneas de investigación y u n labor de trabajo crimológico. Si las autoridades encargadas de, de ello están bajo sospecha, sea por los antecedentes de quien lo integran o porque no ofrezcan resultados de calidad, con el paradero de las personas desaparecidas, de lo sucedido el castigo a los responsables con la reparación de los daños de las víctimas. Logrando esto, será posible entregar un grupo de trabajo multidisciplinario que permita que el gobierno al gobierno cumplir con el deber de resguardar los derechos de las personas desaparecidas. Vienen ahora a la deriva de este modo, es urgente la i t i t u c i ó n de un equipo especializado y libre de toda sospecha que se aboque a investigar sobre las circunstancias que rodean a las desapariciones en todo el país. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes ordenan? ¿Cómo se encubren las desapariciones? ¿Dónde se ubican las casas de seguridad? y cómo tratar los casos de desaparición que pueden derivar en, tra en trata de personas que ellas ella lo h a g a n sicarios, obligados a otros a trabajar forzados de carácter ilegal. Con esta información, las autoridades podrían iniciar las investigaciones de manera documentada, abandonando la actual práctica de investigar la denuncia de desapariciones, tomando testimonios únicamente a los familiares de las víctimas y las novias o a las amistades. Inquiriendo sobre el tiempo de vida de las personas s u f r a í d a s con dicha práctica, únicamente se, tor se torna la investigación para indagar sobre la familia y círculo cercano de la desaparición, como si de un secuestro común se tratara dejando con ello de lado a cualquier investigación con mirada y ubicara la delincuencia organizada como la primera sospechosa de las desapariciones. 50.000 ejecuciones y 20.000 desapariciones son una, un saldo vergonzoso que esta administración tendrá que cargar para siempre. Sobre él pesará no solo el juicio de la historia, sino la rendición de cuentas y el des deslizamiento de las responsabilidades políticas y jurídicas. Cuando la sociedad civil mete en orden ese deceso que ha convertido al territorio nacional en un cementerio de cuerpos y en un triángulo de las bermudas para miles de personas que duele y avergüenza. Le cedo la palabra al Monseñor Raúl.